Mohtlatoli, nuestra palabra Mohtlatoli Historia y actualidad sobre nuestro entorno Desde lo global hasta lo local Mohtlatoli. Mohtlatoli, nuestra palabra Soy Esperanza Rascón Y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde Por el 97.3 FM o por www.laboladora.org Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Muxtlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La voladora radio en franca y abierta rebeldía. Visita el Avenido del Terror en la Hacienda de Panuaya, el próximo 31 de octubre, 8 de la noche. Muxtlatoli, tu palabra. Mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Muchatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes su servidora Esperanza Rascón. Buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas quienes nos interesan a través del 97.3DFM. De Teléfonos en cabina, 597-978-5252, en WhatsApp, 5540-6154-59, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, con el arroba al principio y... Y la página web es www.laboladora.org. Está con nosotros Yolot, ahora en los controles técnicos. Buenas tardes, Yolot. <ríe> Mucho gusto, qué bueno que estás aquí ahora acompañándonos. Y bueno, nos vamos así como muy rápido, muy rápido, porque... El programa de hoy estamos dedicado está dedicado a acontecimientos muy importantes en nuestra región que es, bueno, más que decirlo yo, le vamos a encargar en este diálogo que vamos a entrar a hablar con Giselle Bernabé que es, eh, bueno, trabaja esa amiga desde hace muchísimos años, eh, tanto por amistad, pero por su trabajo en el Parque Nacional Istas Iguaz Popocatépetl ya, de las antiguitas ¿verdad Gisela? si sí, ¿No sí. cuantos, ¿por qué digo? no sé si te importa a mí no me importa, pero no, no, no, no. ella ha sido encargada de la cuestión de medio ambiente de educación para el medio ambiente dentro del Parque Nacionalista Popo y también ha estado ahorita, como nos platicaba, esta encargada del área de turismo, que también pues es una sección muy, muy importante eh, que, bueno, que mucha de la gente que pasa por aquí, por Amecameca, viene precisamente con esa pues con ese gusto, ¿no? De hacer turismo de montaña. Gisela, buenas tardes. Buenas tardes, Esperanza, pues muchas gracias por la invitación nuevamente gracias. aquí, este, participando en este lugar que veo que ya están estrenando todo bien padre, pero bueno, aquí este, sí estamos eh, contentas de esta, de esta participación de aquí de unirme y bueno, pues ahorita traemos un tema como siempre, nada más es recordarle un poquito de la importancia de la de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y bueno, del Área Natural Protegida, que es Parque Nacional Iztazíhuatl Popocatépetl, y pues me da mucho gusto estar aquí. Pues no. que bueno, porque sí hay una larguísima historia que... Eh, primero vamos a, a indicar, Gisela, que hay una... Como, como una... un espacio de días que se van a dedicar... A cuatro temas, o tres temas, creo que son cuatro temas muy importantes que tienen que ver con esta área natural protegida y que parece ser que hoy estamos iniciando y se está arrancando, es a nivel nacional, ¿no?, y porque es el día creo de preservación Es de la, el día de la semana nacional nacional por la conservación. Eso me da Que bien. la Comisión Nacional este pues está de manteles largos. Uh -huh. Desafortunadamente con todo esto de la pandemia pues no se pudo hacer un evento grande uh -huh. por toda esta situación fuerte. Entonces apenas hoy fue la inauguración a través del medio virtual. Eh, y bueno, nuestro comisionado Roberto Aviña uh -huh. eh, Hizo una pequeña semblanza de lo que es la CONAM uh -huh. eh, Presentó algunos guardaparques eh, Que tienen ya trayectoria en esto uh -huh. de, la, de la CONAM uh -huh. de, la, de, de salvaguardar la, la riqueza cultural uh -huh. y, y ambiental Entonces uh -huh. este, hoy arrancamos con eso Y uh -huh. bueno, ese es el decimonovena celebración de la Semana Nacional por la Conservación, y todos estamos muy contentos, Esperanza. Oye, y Gisela, pero también, bueno, es la decimonovena Semana de la Conservación, pero son los 20 años de también de la fundación de la CONAMP. Exactamente, la, ¿no? Se han CONAMP fundado. Es, perdón, para los que no, luego las siglas, y lo digo porque experiencia propia, y que es la CONAMP, es la Comisión... Nacional de Áreas Naturales Protegidas ¿Pertenecia a qué secretaría? A la Semarnat, a la, Semarnat. Sí. Que es la, secretaría. la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Así es. Sí, para no sí, para todo el... <risa> Exactamente Sí, <risa> este para año, no bien lo dices <risa> eh, celebramos el, los 20 años de la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas, en este caso de su inicio uh -huh. entonces están varias varios varios momentos, varias etapas que han pasado y creo que a pesar de todo esto de la pandemia uh -huh. seguimos en, en, de pie seguimos trabajando, seguimos haciendo una labor bien importante uh -huh. y pues no hemos parado a pesar de esto creo que nos ha hemos aprendido a unirnos de diferente manera y de comunicarnos de diferente manera Gisela, porque además yo creo que ahorita en lo que es todo el trabajo, que es uno de los objetivos de la preservación del medio ambiente, que es uno de los objetivos fundamentales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, precisamente con esta pandemia se ha estudiado, hablado, este analizado qué tiene que ver el cambio climático nuestra vocación como seres destructores del medio ambiente y esta y otras que puedan venir, otras enfermedades que creíamos en algún momento que esto pues ya no iba a pasar nunca más, sí, ¿no? Sí, que no existían simplemente, ¿no? Que no, ¿no? Existían, no pasaba ¿no? nada sí. y que todo lo teníamos, pues son efectos, a pareciera que no, pero sí son efectos a través de todos los todas las acciones humanas uh -huh. que que pues en otra manera lo hemos hecho Y me incluyo porque en algún momento pues tuve que haber hecho algo, pero ahorita en estar en este medio pues tratas de concientizarte y sensibilizar uh -huh. un poquito más de no no dañar y entonces uh -huh. ya transmites el, el, a la población al que al que conserve, al de que, que hagan uh -huh. acciones para no alterar uh -huh. lo, al ambiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí han pasado muchas cosas, esto hemos aprendido de que hay mucha información Hay mucha gente que ha tenido tiene la facilidad de, de estar en comunicación a través de las redes sociales y pues dan hay facilidad de uh -huh. conocer un poquito más los temas entonces uh -huh. el que también la conam de a conocer temas del suelo temas de cambio climático tema de los este de los mantos acuíferos tema de, de la importancia de la flora de la fauna el que cada vez nos estemos más acercando a toda la información que hay y que ahí estaba siempre ha estado ahí nada más que a veces simplemente pues no había como no interés se mm, sí se difunde, pero no como que hay el interés sí. de más. Ahorita uh -huh. yo creo que estas, estos medios pues nos ha facilitado el uh -huh. que nos estemos, cada vez hay más conferencias y eso es, uh -huh. te mandan mensajito, ¿no? Pues va a haber tal conferencia, ¿no? Uh -huh. Y eso te te alienta y dices, bueno, yo quiero saber un poquito más de esto. Uh -huh. Nos ha ayudado mucho, sí puede ser bueno, puede ser malo, pero hay que tomar de todo esto lo bueno, uh -huh. ¿no? De uh -huh. toda esta parte. Entonces, pues, igual la conal les digo sigue trabajando el parque sigue trabajando normalmente está haciendo acciones sigue colaborando con la población uh -huh. sigue haciendo los trabajos con a través de los proyectos de subsidios sigue haciendo educación ambiental de, de, de otra manera sigue haciendo turismo a lo mejor de otra manera uh -huh. eh, sigue seguimos haciendo las capacitaciones de otra manera uh -huh. pero yo creo que esto nos ha ayudado también a abrirnos otros caminos otras uh -huh. puertas ¿no? uh -huh. Uh -huh. De, de esa comunicación que a veces nos pensamos que, que nos, nos vamos a cerrar las puertas. ¿no? Y creo que, eh, bueno, vamos un poquito más atrás para luego regresar otra vez, pero que la, la este, el Parque Nacional, una cosa es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la estructura administrativa que se formó, a partir del 2000 cuando se instituye la CONAM pero otra cosa es la declaratoria de estas sierras nevadas como parque nacionalista que esto es un poquito más antecito, ¿no? son 85 años también, son ese, 85 ¿cómo? años ese, así es Esperanza en noviembre, ese, el, ese. el 8 de noviembre uh -huh. para ser exactos, cumple 85 años el parque nacional uh -huh. eh, de que se decretó Estamos hablando ya muchos años. Eh realmente es 1935 es la segunda área natural protegida, bueno, una de las segundas uh -huh. eh, áreas naturales protegidas decretadas y bueno, al fin eh, entre todos estos años pues han pasado muchas cosas. Uh -huh. La Comisión Nacional administra 182 áreas naturales protegidas. Uh -huh. Dentro de eso hay categorías. Ya uh -huh. los hemos hablado, pero son seis categorías que tiene Y dentro de esas categorías tenemos a los parques nacionales uh -huh. Y parques nacionales, estamos ahí dentro, inmersos en esa categoría uh -huh. Y nuestra área natural, como bien lo conocen, Parque Nacional Iztacíhuac, Bocatépec Decretada el 8 de noviembre de 1935 ¿El decreto quién lo... Este, ¿quién lo Lázaro, Cárdenas, Lázaro Cárdenas, exactamente, entonces... Sí, sí ha sido toda una historia, toda una evolución del área uh -huh. natural protegida, cambios y bajos, ¿no? Vamos a ir, eh, Gisela, a una pausa y regresamos. Claro que sí. Mojtlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global.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 En esta radio no somos azules, oh. uh, uh, uh, uh. tampoco somos tricolores, razón? No, pues, y mucho menos somos amarillos. Ah. Ah, ah. En la voladora radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra.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 En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta revelación. X-H-E-C-A. La, la Voladora Radio. x h e Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio Radio Comunitaria La radio, 97 3 FM En franca FM, y abierta rebeldía Muxtlatoli Nuestra palabra Estoy de regreso con ustedes De regreso, aquí estamos, y pues eh, con Gisela Bernabé, que es la Coordinadora de Educación para el Medio Ambiente y Turismo del Parque Nacionalista Cihuahua Popocatépetl, pues también mandamos un saludo a todos los compañeros del Parque sí, Nacionalista, sí. que, que como dices, en esta época ahí están al pie del cañón, ¿no?, este... Pues enfrentando las dificultades, pero también, bueno, es un trabajo que creo muy, eh, como, pues muy emotivo, muy, eh, cuál es la palabra? Bueno, ahorita me acuerdo de la palabra exacta, pero que te da mucha satisfacción es creativo, es un trabajo creativo es un trabajo innovador, vas innovador, innovando, vas aprendiendo y además muy útil no que, claro. que tú, o sea cuando te plantas en el bosque Quisela, tú participaste en esta, cuando se hizo el vivero allá arriba no esa ver, ¿no?, como las semillitas y que son semillas de ahí mismo que se recolectan en el mismo espacio y van creciendo. Yo me acuerdo de ti ahí trabajando en, el, sí, en sí. ese invernadero. Sí, vas, a, vas, a, ¿no? vas aprendiendo, ¿no? Sí. Y, y vas viendo crecer todos los árboles. Bueno, en este caso yo me emociono Ay, cada vez sí. que, que subo y de pronto veo los árboles ya grandes y digo, es que ese yo lo planté, sí, ¿no? Yo hice sí. las actividades de reforestación yo, con mis compañeros. Yo vine de la ¿verdad? semillita como exactamente sí sí no no se han pasado muchas cosas muy muy interesantes y bueno pues a, a, hay que reconocer también a mucha a muchos años atrás no toda esta parte desde el decreto desde antes del decreto la persona que se que se interesó en decretar áreas naturales protegidas y que después con el tiempo pues fueron viendo que, que tenían que designar una categoría por la por la importancia que tenía cada área y después cómo fueron este designando administradores mm. de cada área para que ya se consolidara algo muy este local uh -huh. y vieran la problemática de la zona, uh -huh. porque no es lo mismo ver uno para las 100 y cacho de hectáreas de, uh -huh. de, de áreas uh -huh. y ahorita pues es uno para cada área natural protegida uh -huh. y ahorita tenemos, imagínense, por sí, eso 182 áreas naturales protegidas y pues bueno, hay personal detrás de toda esa de toda esa administración de las áreas. Claro. Pero además, eh, Gisela, este, bueno, estamos hablando precisamente de, de Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Que es, que es tan positiva y tan tan objetivo la necesidad de la conservación que es un personaje que cruza del porfiriato al, a los regímenes de la Revolución Mexicana porque él también propone no desde Porfirio Díaz creo ya estaba estudiando en París ¿no? este, algo de biología y luego viene y propone creo, no estoy segura pero que el decreto del Parque Nacional Desierto de los Leones se hace todavía durante Porfirio del de gobierno. Sí, fue uno de las así, primeras y áreas. Y que fue de las Ajá. primeras áreas, ¿no? Sí, y es. también se hace a instancias de Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Así es. Sí, entonces sí, sí, sí. es un personaje que más allá ahora sí de partidos políticos, revoluciones, y etcétera, etcétera, su objetivo es la conservación. No. Así es, hay que tomar el lado bueno, de sí. todo esto surgieron las la Comisión Nacional de Áreas uh -huh. Naturales Protegidas. Entonces esto ha ayudado mucho ya uh -huh. lo hemos repetido, ahorita esto de la pandemia también creo que es interesante ver el otro lado bueno uh -huh. no como el lado malo no, que no. ahora uh -huh. cómo vamos a trabajar, uh -huh. cómo nos vamos a coordinar, cómo nos van a ver desde el otro lado uh -huh. ¿no? y creo que están los medios de comunicación, están las redes sociales está el que haya otra forma de comunicación y creo que de eso aprende uno uh -huh. y hay que tomarlo bueno, claro entonces eso nos ha ayudado a que bueno desafortunadamente no hay como tal un evento más grande donde uh -huh. va a haber todos los este guardaparques o todas las personas que se involucran en el cuidado de los recursos naturales que se reúnan interactúan este intercambio experiencia como años pasados pero ahora fue el mensaje fue a través de de este virtual uh -huh. por el comisionado por los directores por las, los, los este, directores regionales uh -huh. y pues que están ahí estamos al pie del cañón ¿no? uh -huh. entonces eso como que ves y dices oh, si sí se está recalcando no lo que estamos haciendo este en la comisión claro. ¿no? porque además gisela tiene tenemos bueno eh, el, la administración como área natural protegida ya que parte de también hace 20 años ¿no? en el 2000 no todas las áreas naturales protegidas se decretaron desde ese mismo tiempo. Nosotros aquí tenemos esa coincidencia o ese mérito que que se instaura la CONAM inmediatamente abre sus oficinas en esta en esta región, ¿no? Por esta por es la importancia que tiene el, el Parque Nacional Estasiva Popocatépetl, hay otros parques que después se van y que después se instaura la administración y todo pero aquí sí es casi, van paralelos, ¿no? la El decreto de la CONAM y la administración sí, del Parque sí, Nacional Sí, sí, yo creo Estasivo. que todas, este, pues cada una tiene su riqueza, cada mm. una tiene un... un un decreto uh -huh. varían las fechas, pero de una otra forma este pues sí yo bueno, en esta parte de que empieza la nace la Comisión Nacional uh -huh. que es es nueva, podríamos uh -huh. decirla, fue del 5 de junio del 2000, uh -huh. que aparece la comisión, aparecen aquí las oficinas uh -huh. en Amecameca y bueno, se hace toda una mezcla ahí rica Este pues también de visiones, ¿no? De, de ver quiénes iban a involucrar a, a, para administrar esa área natural protegida y qué iban a hacer, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo cuando no sabes ni qué hay, cuál uh -huh. es el problema y de pronto pues canalizar la, al personal cuál uh -huh. es en qué te especializas, ¿no? Uh -huh. Este qué vas a hacer, reforestaciones educación, turismo, monitoreo, este uh -huh. eh, vigilancia y todo eso, entonces fueron viendo cuáles eran los problemas que tenía el área para ir a uh -huh entiéndolos. No, inclusive si se las digo a mí me tocó de alguna manera vivir de cerca ese proceso que para nombrar al director fue examen de oposición, ya había varios candidatos y este cada quien mandó currículum ta ta ta ta, ta ta ta ta ta y fueron como tres fases, ¿no? tres facetas para designar finalmente también que quedó pues Alejandro López, ¿no? López como primer director, ¿no? De que claro. sí, sí, Ahí está sí. volando ahí entre los... Sí, ha de estar ahí, ¿no? Y nos tiene vigilándonos, si no sí. lo haces, ya sabes, ¿no? Realmente sí ha sido un proceso, incluso él él dejó todavía trabajado mucho el programa de manejo uh -huh. del Área Natural Protegida, uh -huh. que salió el 2 de abril del 2013. Entonces, sí fue un instrumento que eh, antes, en bueno, su presencia, uh -huh. él estuvo batallando mucho uh -huh. porque se si tuviera, es un es un este una parte de nuestro de nuestra ley, podremos nuestra uh -huh. mini ley. Entonces él pues nos hubiera gustado que estuviera listo, que él lo viera, uh -huh. que viera el fruto, pero bueno, este pasaron muchas cosas, ¿no? Este, y bueno, pues ya aquí está, está un trabajo bien importante que está, ya lo, lo hemos lo llevamos a cabo uh -huh. porque es nuestra ley. Llevamos a cabo nuestro programa de manejo uh -huh. y, y cada cada punto que nos, nos programamos nos uh -huh. no, fue nuestro objetivo pues es el que estamos uh -huh. atendiendo que sí que es de aprender uh -huh. porque vamos aprendiendo poco claro. a poco de qué es lo que a lo mejor no era lo adecuado uh -huh. pero lo vamos mejorando uh -huh. no entonces eso nos ha ayudado eh, y con el tiempo también tenemos un tenemos estudios que uh -huh. se van haciendo en el área a través de, gracias a los investigadores Y, y está, tenemos un programa de estudio de capacidad de carga uh -huh. Para delimitar cuánta, cuánta gente nosotros podemos recibir uh -huh. en nuestra área ¿Por uh -huh. qué? Porque si no nos impactan, nos deterioran uh -huh. el ambiente ¿no? uh -huh. También tenemos un estudio de valoración uh -huh. de servicios ecosistémicos claro. Que te ofrece esa área natural protegida Que a veces no valoramos lo que tenemos tan cerca Que el principal servicio que nos ofrece es el agua el oxígeno. Y el, el oxígeno también, ¿no? O sea, si no hay vegetación no hay oxígeno, si no hay vegetación no hay sí, agua, ¿no? Sí, es todo un ciclo, toda uh -huh, una cadenita, uh -huh. que cada elemento es fundamental eso, para eso. Esto, Gisela, nosotros debíamos de... Digo, lo, digo, los habitantes de toda la región que estamos eh, en el área, alrededor del, del área natural protegida, debíamos de estar siempre pendientes y interesados en conocer todo lo que ofrece, todo lo que es el este estas montañas nevadas, lo que ha sido en la historia, desde la geología, desde casi sí, no, no, no que tiene que no nos acabamos, ¿verdad? Toda que es una historia, no es una historia árida, es una historia llena de belleza, de poesía, de, de guerras, de mitos, de ritos, todo lo que nosotros podemos aprender y creo que no podría, no debe de haber un habitante, hablamos ahorita de Amecameca, que no conozca Sí, sí, no, este, sería el colmo teniendo tan cerca y que no conociera. Pero no eh. sé es el colmo, sí. más bien no sería, es la, el colmo. La riqueza que tenemos de los volcanes, estamos ah, sí. entre la segunda y tercera montaña más importante de México, ah, tan sí. cerca qué es lo que estamos haciendo además todo lo que nosotros el agua no que claro. nosotros nos subimos de ese agua y de ese oxígeno y de tanta sí cosa. sí a veces mm. eh, eh, no no bien lo decía no valoramos no cuando nos falta mm. el agua es cuando Nos acordamos, ¿no? Que por qué los volcanes no están nevados, ¿no? Entonces, ahí son son cositas uh -huh. que, que es cuando nos acordamos que existen. Uh -huh. eh, y bueno, es es triste, pero bueno, pues aquí simplemente nosotros los invitamos y siempre les hemos abierto las puertas al, al, a las personas uh -huh. a que cuando gusten visitar el área natural, obvio, ahorita, uh -huh. ¿no? es Permanece cerrado, desafortunadamente, pues todo esto de la contingencia uh -huh. y lo que menos queremos es... Que la gente se contagie claro. porque hay mucha gente que no ha tomado las precauciones entonces a nosotros nos limitan para que a, realmente el parque pues claro. esté abierto esperemos Nada. dices que, que, que pues si la gente respetara y siguiera las reglas yo creo que esto uh -huh. no sucedería uh -huh. pero pues a veces somos un poquito desordenados uh -huh. pero el parque permanece cerrado cuando logremos abrir las puertas que por todo esto ya que esté un poquito más bajo pues el parque como siempre ¿no? bienvenidos hay senderos educativos hay este conferencias hay recorridos donde ustedes pueden llegar este caminando y tener la experiencia el de convivir con la naturaleza ¿eh? uh -huh. porque es interactuar es de conocer qué está pasando ahí del ¿no? caminar y sentir el, el frío el uh -huh. aire puro este y bueno es esa riqueza que tiene el parque ¿no? Gisela otra vez? vamos no, no. a ir a, a una pausa donde vamos a escuchar una canción de Macaco que se llama Semillas Mujtlatoli nuestra palabra historia y actualidad sobre nuestro entorno el local y el global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 55 40 61 54 59 y navega con nosotros en las redes sociales facebook y twitter arro la voladora radio la voladora radio más cerca de vol radio más cerca de ti muchtlaoli nuestra palabra Estoy de regreso con ustedes. la bruma de la noche pescas por la mañana la primavera se confunde el invierno engaña el calor de enero no abriga nada al alma olores envasados flores al psiquiatra el gato no maula el bosque se calla el perro clonado que no ladra la luna dorm inquieta la tierra violada Exilio al campesino la huella vacía que todo lo mata la cola entre las piernas la planta tumbada la abeja suicida con miel en la sala de hielo, paisajes al destierro. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra. santo del dolor del santo del dolor del santo del dolor Soy semilla I'm a sip Soy semilla Todos somos semillas y hay que respetar el medio ambiente y bueno vamos a dar unos pequeños avisos rápidamente Hacienda de Panuaya invita al laberinto del terror el día 31 de octubre a las 8 de la noche eh, eh, venta previa 169 pesos el día del evento 180 y pues hay un descuento para habitantes de la región de los volcanes o Zumba, Tepetlisca, Mecameca, Tlalp, Manalco Se presentan con el, su tarjeta INE para nada más corroborar que es esta Y pueden entrar seguramente a, a Hacienda de Panuel Y Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales Atención de 7 de la mañana a 20, 30 horas Eh, más información, conectarse a los teléfonos 30 92 12 46 para que les den más información y dónde está el lugar más cercano a su domicilio. También está el eh Alcohólicos Anónimos ofrece también eh, pues eh, su, su orientación gratuita, oficina integra, intergrupal Paso 12 para mayores informes al teléfono 55 83 08 19 23 y la atención es de 10 de la mañana a las 6 de la tarde. También 5 que es automotriz, que es un centro de servicio que y pues no tienen diferentes eh, servicios, ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistema de distribución y accesorios y pues una serie de de este el mantenimiento del sistema de enfriamiento, pues todo lo que corresponde al mantenimiento óptimo de un coche y a5go.auto@gmail.com Eh, en Facebook es arrobaatzingoautomotriz en Twitter arrobaatzingoauto y el teléfono es el 5544501847 para que pues, se comunique y vea el, lo que le pueden hacer a su a su coche y también con Pues en otro de nuestros patrocinadores mi changarrito que es comer si quieres eh, un comercio y quieres anunciarte en mi changarrito puedes comunicarte al 55 18 25 27 99 puedes descargar la aplicación en play store o app store disponible para para y para android Y también, pues, hay otro aviso que es importante en este tiempo de pandemia, apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Sí. Esto es por parte del DIF, a nivel del gobierno del Estado, del de, de, gobierno federal, y eh, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas, familias, sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. Eh, para obtener enviar un correo atención ciudadana todo corridito atención ciudadana dif pues esto es algunos de los eh, de los eh, mensajes que tienen nuestros patrocinadores. Continuamos Gisela. Sí, con, sí, eh, con que... el Área Natural Protegida. Claro, no, no, de hecho ahorita pues platicarles un poquito de, de las acciones que están haciendo con lo de la Semana de la Conservación y bueno, uh -huh. como cada año el Área Natural Protegida pues se une a estas acciones y bueno, pues ahorita estamos trabajando con las comunidades, como ya bien lo dije, no podemos como estar con mucha gente alrededor pero bueno, si estamos buscando estrategias. Y bueno, ahorita lo que buscamos es como difundir a través de las redes sociales todos los trabajos que se les han apoyado a, a la comunidad. Uh -huh. En este caso, a la gente que ha aprovechado adecu adecuadamente bien las plantas este para las, eh, la producción de plantas medicinales, uh -huh. este hacer un, un producto adicional uh -huh. de las plantas medicinales Ay, mire, como jabones, cremas y ¿Tienen bueno, talleres y cursos de estos? Eh, bueno, uh -huh. aquí se le uh -huh. se le dio el apoyo a través de los proyectos uh -huh. de subsidios ah, bueno. eh, a esta persona de Atlautla uh -huh. y bueno, ella con su conocimiento, con su experiencia y con a, a través de los años uh -huh. pues ella ha hecho una transformación de esos, de esos recursos y uh -huh. Y entonces, pues, ha sabido manejar bien uh -huh. y, pues, ha hecho productos, como les comentaba, uh -huh. de jabones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la idea es que den, conozcan de dónde salió, qué han hecho uh -huh. este y dónde lo pueden conseguir, ¿no? Uh -huh. También la, la parte de la producción de la miel, uh -huh. que también ahí de Atlautla, este, todo el proceso que tiene que tener para llegar a, a tu mesa, a la miel, uh -huh. este primero desde que está la abeja, ¿no?, en el en la caja Ay, cuidado, bueno. porque además es una de las cosas de los cambios climáticos ahorita que están más afectados es precisamente Sí, ¿no? les está afectando. Les está afectando demasiado, ¿no? entonces pues ellos están están haciendo pues contribuir en uh -huh. esta parte de la conservación de la misma abeja uh -huh. y pues obvio que tienen un beneficio a través uh -huh. de esa de esa conservación de, de, uh -huh. de esa abeja, ¿no? También en Wehoxingo que se están haciendo este tipo de acciones, uh -huh. vigilancia, en este caso monitoreo que se han hecho cada vez te das cuenta de que en los lugares cercanos aquí en el área todavía contamos con una gran cantidad de fauna impresionante que no te imaginas que está ahí, ¿no? Entonces, eh, eso hemos se ha aprendido Uh -huh. eh, y bueno, queremos difundirlo para que pues conozcan toda la importancia, no es como buscar la manera, ¿no? porque también uh -huh. hay problemas también de cacería uh -huh. entonces pues no queremos sí. generar toda esta parte, pero si sí, este se están haciendo todas esas acciones de contar a conocer todos los trabajos y el por qué es importante tener una planta, o un animal uh -huh. eh, en el ecosistema que tenemos cerca uh -huh. acá que es bosque, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Otro también importante que pues ya al siguiente mes Estamos hablando del 5 y el 6 de, de, de noviembre, de noviembre uh -huh. son los 10, este el, el décimo simposio. Uh -huh. del del Parque Nacional Izta-Popocatépetl. El simposio lo organizan el Le, Consejo. El Consejo este asesor, asesor de, en este caso es el, el Subconsejo Académico. Uh -huh. Sí, Ahí el Parque Nacional tiene un Consejo asesor que involucra uh -huh. varios sectores uh -huh. eh, académicos, este organizaciones de la sociedad civil, la misma participación uh -huh. de la sociedad, este Eh, parques ecoturísticos y buena infinidad de uh -huh. cosas Entonces eh, exactamente en el sector académico Son los que se han encargado desde ya hace un buen rato Que uh -huh. empezaron con organizar ciertos simposios en el área natural protegida Obvio que son varios académicos que están en, en diferentes este universidades interesados en difundir todos los trabajos del de, de okay. mismo de la misma área natural protegida Mira qué bien que es el en este caso coincide también con el décimo aniversario del, del, del simposio ya van 10 pues ¿Sí? simposio que se analiza que se difunde que es un, es un trabajo interesante porque abordan, por ejemplo, temas como los hongos, ¿no? la micología. Sí, que, la, la importancia de los hongos, la importancia de la flora, la importancia del suelo, que a veces nadie mm. lo toma en cuenta el suelo. <risa> sí, esa nomás es para pisar. Sí, <risa> nomás es para pisar, este, la, la importancia de, del agua, este infinidad de cosas, ¿no? Sí. Hay muchos temas, es pues, un, una gama amplia de temas que... Pero bueno, es importante que en ese, a través de ese simposio uh -huh. se dan a conocer los trabajos. Claro. No, entonces sí sí cada uh -huh. ca tenemos especialistas en este caso ahí a los a los a los académicos uh -huh. que son especialistas en cada tema uh -huh. y cada uno defiende su tema en especial y ellos vienen para acá más sí, o menos, ellos visitan constantemente porque están haciendo el trabajo uh -huh. en el área natural protegida uh -huh. obvio que tienen lo la conocen a la perfección conocen cuáles son los problemas y por eso mismo dan a conocer esto para qué para que más más gente se vaya involucrando más gente vaya investigando y eso es como una toma de decisión, también para el aire, el parque, porque tenemos herramientas. Uh -huh. Entonces, si el, en este caso, un investigador dice, el suelo está en peligro, ya no tiene los nutrientes, pues hay que empezar a hacer algo uh -huh. por rescatar el uh -huh. suelo, ¿no? ¿Por uh -huh. qué vamos a hacer? O que el árbol, este, afecta, no sé, la plaga, hay que uh -huh. hacer algo, ¿no? Entonces, uh -huh. gracias a ellos, pues, se, hemos, este, se ha aprendido uh -huh. y, pues, se hacen las tomas de decisiones a través de esto. Pero además, Gisela, que esto es, bueno, es fundamental porque es la vida, pero también dentro de este consejo hay arqueólogos, porque también eh, así el parque, o sea, no es solamente que si la biología, que si el suelo, que si el árbol, el agua, sino también todo lo que significa como como punto de ritualidad y punto de creación del ser humano, ya en otro contexto civilizatorio, de civilizaciones, todo lo que ha ocurrido. Sí, toda la, la evolución, este, ¿no? Y sí. mismo es impresionante conocer un, toda esta riqueza que tenemos, ¿no? Y ya bien tú lo dijiste, ¿no? Bueno, vamos a otro. A otro comisión. Sí. Mojtlatoli, nuestra palabra Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global En un momento regresamos En el año 2000, así sonaba la voladora radio. Desde el kiosco de la Plaza de la Constitución, la voladora radio Amecameca. Ameca, Ameca, Ameca, Ameca, 102.1 FM. En el año 2020, así suena la voladora radio. La voladora radio. La voladora radio. Radio Comunitaria.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 Mucho nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues Gisela, vamos al último trámite de esta de esta plática. Que hemos tenido ilustrativa, pues que queremos que se entere la comunidad de Amicameca por un lado, pero cuando hablamos del área natural protegida debemos de tener siempre además muy presente que esta área natural protegida para acá colinda con el estado de México y tiene muchos municipios no solamente Xameca, ¿no? También Tlalmanalco, si nos vamos aquí veredeando, ¿no? la el área natural, claro. pues llegamos hasta casi hasta Tescoco. si sí, ¿no? estamos hablando que son 14 municipios sí, sí, los, los de que México. colindan con el Parque Nacional. Sí. Estamos hablando desde Ecaxingo, Acclautla, Ameca, Tlalmanalco, este Chalco y Tlalpulca, Tescoco y ya estamos hablando del lado de Puebla, no, sí. este Eh, Chiausingo, eh, Huejoxingo más, ¿eh? Eh, Atlixco Atlixco no, no. ya Atlixco está es un poquito el, retirado Se este, llaman áreas de amortiguamiento Sí, sí, sí, no, sí, ya sí. estamos hablando Y también, pues si nos damos cuenta, uh -huh. pues ya este Estamos, son es poquitos sí, Y bueno, del lado de Morelos, pues nada más tenemos a Tetela del uh -huh, Volcán ¿no? uh -huh. este, Pero sí, todavía estamos hablando de que es un territorio pues sí grandecito sí. Eh, que a veces pues lo vemos digo yo si lo vemos es pequeño pero bueno uh -huh. es impresionante lo que da no ayer alguien me sí. hacía una pregunta y que yo bueno que este y no uh -huh. le pude dar la respuesta exacta eh, el, el río pánico la cuenca del río balsas y la cuerca Cuenca del río Pánuco una río Balsas que desemboca en el, en Pacífico, el Pacífico Y el Pánuco en el Golfo Nacen aquí en estos volcanes. Nacen en los volcanes. Uh -huh, sí, uh -huh. así bien, es correcto, dicen, nacen uh -huh. nacen nace en la parte de los volcanes y bueno, uh -huh. agarran por pues, ciertas uh -huh. fil, este filtración sí. y bueno, es una es una zona muy importante de recarga de mantos acuíferos uh -huh. y por eso también es importante, digo yo, no, si te pone un poquito a revisar te vas a dar cuenta de todos los servicios que ofrece el área uh -huh. natural protegida, ¿no? ¿Y cómo puede estar impactando inclusive con el con el la desaparición de los glaciares de los montañas es, eso? ¿Otra historia. Sí, es la... muy triste y dices vas viendo sí. cómo se han perdido tanto el grosor del glaciar uh -huh. se han perdido y bueno pues ahorita si se dan cuenta la parte donde todavía permanece el glaciar es en la parte de la de la panza de, bueno, Pero, en la parte porque, de la, en muy marido, poco ¿no? si sí, casi ya si sí, nos, sí, nos descuidamos sí. esto se va a acabar no entonces si esto de llegar a desaparecer ahí sí es preocupante toda la problemática que se viene ¿no? y que ya la estamos viviendo ¿no? ya, la estamos ya la estamos viviendo, viviendo pero bueno eh, eh, sí es importante por eso eh, que la población esté un poquito consciente de que uh -huh. cambie su modo de, de, de vivir uh -huh. esas acciones pequeñitas que pueden beneficiar mucho al área natural protegida una pregunta gisela y si yo quiero pues escuchar, ver lo que todo este programa que se está anunciando ahorita nos va a dar lo que está el décimo simposio de investigación del Parque Nacional, pero hay otros eventos donde nos podemos nosotros conectar virtualmente para poder tener acceso a pláticas, a ceremonias, etcétera, etcétera que claro, están ocurriendo? Claro, en la página del Facebook, así, Parque Nacionalista, sigo en uh -huh. Pocatépetl, pero dice, la clave está en que dice página oficial. Ah. porque hay muchas páginas de, mm. de Parque Nacional sí. pero es Parque Nacional Iztaccigua de Popocatépetl, página oficial y está de imagen un conejito que es el conejito mm. teporingo, el teporingo que es el emblema del Parque mm. Nacional y ese es como que lo identifica mm. de todas las áreas de todas Dos las este, páginas que hay mm -hmm. ahí se estará este dando la la este... En este caso, ¿en, ¿en qué plataforma pueden entrar uh -huh. para uh -huh. poder participar? El día de mañana va a haber una sesión. De, este, de la directora regional uh -huh. Donde va a hablar sobre el tema de educación ambiental uh -huh. Sobre la celebración de la semana de la conservación ¿A qué hora sería eso? Estamos hablando que es a partir de las 10 de la mañana uh -huh. Entonces sí es importante que, va, que chequen desde hoy Ya se empieza uh -huh. a publicar en, la, en las redes sociales uh -huh. Igual pasará con la, con la celebración del simposio uh -huh. Igual se estará poniendo Ya apareció en la página un cartel Uh -huh. donde se invitó primero uh -huh. Uh -huh. después se viene a donde ya se manda el programa uh -huh. y ya de ahí a, lo, a unos días antes se estará poniendo la liga uh -huh. donde podremos ingresar y donde estaremos donde podrán participar el día este jueves 5 y viernes 6, uh -huh. así sucesivamente ahorita tenemos ese medio uh -huh. y nosotros lo estamos compartiendo con otras este eh, instituciones donde estamos compartiéndonos mutuamente uh -huh. que hay Y en la página también del Sacromonte Que también tenemos una página Que es el Parque Nacional Cerro El Sacromonte Que también área es. natural protegida Y administra la dirección del parque ¿no? Pero además es otra maravilla Creo que son pocos los municipios que tienen O sea, que están con dos parques nacionales ¿no? Sí, sí, hay que sentirnos orgullosos Y por sí. eso pues, hay que ver, revisar la página es este Facebook O Facebook Facebook pero. es Parque Nacional Nacional, Nacional o... Iztacihuat, Popocatépe Díaz, en la parte de abajo dice Página Oficial Ah Y tiene ajá, y bien. tiene este la imagen principal del conejo te porín por y bien. en este caso la del sacromonte pues tiene el, una vista panorámica del, del, del sacromonte uh -huh. eh, y bueno es como fácil de identificar uh -huh. el, la del sacromonte, casi no hay muchas sí. el problema así ha sido con la página del parque que sí ha sido difícil uh -huh. pero ahí bien. ahí pueden encontrar uh -huh. toda la información que gusten pueden preguntar ahí están nuestros nombres y ahí cualquier información uh -huh. con gusto los atendemos perfecto Yベル todavía tenemos aquí sí estas conferencias pues para darle también a nuestros compañeros del simposio se van a hacer el día el día el día 5 empezamos con este la inauguración a uh -huh. partir de las 9 de la mañana eh, vamos a iniciar y, y vamos a hacer como si estuviera presencial, vamos a tener uh -huh. la, la, el manejo de las redes. Vamos uh -huh. a empezar con un conversatorio Y ahí pues vamos a empezar con una parte de conferencias, van mm. a ir por etapas, van a estar muy interesantes, yo les hago una invitación a que participen el el, el día 6 es lo mismo. Bueno, pues creo que ya se nos acabó el se tiempo. Se acabó el tiempo. Pero todavía vamos a tener otro otro espacio seguramente el próximo lunes para terminar de aunque hoy empieza mañana empiezan sí. <ríe> algunas <ríe> actividades para lo del simposio tendríamos. Claro que sí. sí. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Saludos y bueno, mucho tiempo tenemos. Entonces le fue. Este, yo muchas gracias en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatolli. Que tengan buena semana. Sí, como compartimos nuestra palabra Mochlatoli. Mochlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Mochlatoli, nuestra palabra. Hasta entonces.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 Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Nuclatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.